Y a ver si Plinio nos está escuchando, porque hoy, es una, esta semana, está cargadita de temas para hablar de, desde Brasil, por cierto. Plinio, ¿cómo estás? Buen día, eh, te escucho bien, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, ¿estás por San Pablo o estás en...? Uh, sí, sí Estoy en San Pablo. Bueno, yo adivino a veces por dónde andás, por, de acuerdo al fondo que se ve en la imagen. Eh, pero bueno, una semana donde Brasil ha sido centro de atención, Plinio, eh, te cuento que además de, de la cumbre del G20, nosotros teníamos una compañera que va seguido a Río porque tiene sus nietas, parte de su familia allá, y nos estuvo enviando algunas notas que hizo en las movilizaciones previas Verdad a la cumbre eh, que tuvieron lugar y bueno, es uno, por supuesto era uno de los temas que nos planteás eh, para esta semana pero empezamos en el orden que vos nos, nos planteabas manifestaciones callejeras eh, planteadas por este movimiento que sigue el tema este del régimen laboral de 6x1, ¿no? Sí, esto para dar secuencia a lo que discutimos la semana pasada que es esta campaña contra lo que nosotros llamamos de escala 6x1, donde el trabajador trabaja 6 días y descansa uno. Hubieron varias manifestaciones importantes, fuertes, populares, en varias ciudades de Brasil para impulsar esta, esta campaña. y es una campaña que dio un nuevo aliento un poco a la izquierda brasileña ¿verdad? porque con el, con el título de VAT Vida para allá del trabajo uh -huh. esto en realidad abre un nuevo horizonte para la, la, la disputa política porque pone en el centro el problema del capitalismo que es la vida, cuáles son los valores, qué es lo que interesa qué es, qué es vivir entonces esto es un movimiento importante que creo que es eh, necesario observarlo porque si prospera puede generar un nuevo, una nueva dinámica en la lucha de clases aquí en Brasil Ajá, o sea que ha tenido cierto efecto digamos movilizador incluso decías de, que ha permitido un poco la, la, la visibilización o el movimiento de la, a nivel de izquierda entonces este tema Sí, porque, porque este es un movimiento que empezó básicamente en las redes sociales, como ya discutimos. ¿no? Sí. Es un trabajador de que de una farmacia que hace un video y dice, no es posible trabajar así. Y el video viraliza, tiene muchas uh, visualizaciones y, y esto genera un impulso para poner esta cuestión en la agenda. Pero ahora con las calles... Gana un nuevo impulso. Uh -huh. Y es interesante, Hernán. Yo estaba en mi ciudad, que es una ciudad cerca de Campinas, chiquita, y fui a la farmacia y le pregunté a la, a la persona que atendía, una, una niña, una jovencita, le dice, ¿usted escuchó de, de, de este problema de la lucha contra el 6 por 1 Y ella dijo, claro, estoy acompañando. ¿Y qué le parece? No, soy a favor. Bueno, y hicimos una conversa. Para que la gente sepa, en la ciudad donde yo vivo, Bolsonaro tuvo 80% de los votos. ¡Ah, la pucha. Es una ciudad del agrobusiness brasileño, no, de, de la gente rica y muy alienada. Entonces, el hecho que esta jovencita acompañara el hecho, se comprometiera, esto quiere decir que se dialoga. Y principalmente, yo creo, Hernán, para nosotros de la izquierda contra el orden, es que se abre un nuevo horizonte. hasta entonces el horizonte era cómo sobrevivir en la barbarie, sí. con esto queda cómo ir para allá de la barbarie, y esto es interesante hay que observarlo, no es un fenómeno solo brasileño pero es muy interesante cómo la, las contradicciones brutales de este capitalismo que, que vivimos va colocando a flote eh, la, la, la necesidad de una respuesta radical bueno, sí. falta la la organización política para que esta posibilidad sea realidad. Pero se abre un digamos una luz, se abre un camino por ahí. Una última sobre esto Plinio, entonces va tomando como una especie de forma como movimiento que va a seguir trabajando, va a seguir eh, planteándose acciones esto. Va a seguir planteándose acciones no, esto hay una disputa para ver quién claro. dirige este movimiento, claro que la, la burocracia sindical quiere meter esto en reuniones de sindicato e institucionalizarlo, uh -huh. eh, la izquierda quiere que esto vaya para las calles, que es la única manera que esto avance, pero el hecho es que nosotros no estábamos la izquierda muy sin un, una palabra de orden, un camino, para disputar ideológicamente con la derecha, ¿no? y ahora no, ahora esta, digamos, esta senda de, abre posibilidades de, de, de un diálogo mucho más fecundo con la clase obrera. Uh -huh. Pasando al tema del G20 que Hernán mencionaba allí al principio, eh, siempre las esas reuniones a donde van los máximos líderes no de las economías del mundo y cosas por el estilo... así se las presenta, tiene mucho de las fotos y de las imágenes, este parece que fue más todavía, o hubo menos contenidos que, que en otras reuniones, yo qué sé, lo que hemos visto nosotros es a Macron, que andaba de recorrida en la región besando la mano de la Presidenta de México, Eh, los comentarios de cuán frío fue el encuentro entre Lula y Milley. Es, ese Biden tipo. en el Amazonas. Biden en el Amazonas. Ese mm. tipo de cosas vimos, ¿no? Pero vos haces bien en des, en, enfocar en qué dice la declaración. Sacan, ¿no? Una declaración final. Sí, y, y en realidad es una especie de canto del cisne del G20. Porque Trump viene para acabar con el G-20, entonces fue pues, sí. un G-20 de pequeños eventos, encuentros, turismo, sí, ¿no? Sí. Una declaración que es una declaración a favor del bien y contra el mal, lo que no es malo, uh -huh. pero no va a lugar a alguno, ¿no? Y entonces es una declaración genérica por, por el fin de la guerra, por una campaña contra el hambre, que esto le encanta a Lula, Al final, Milley dijo que no iba a firmar, firmó, pero esto no tiene, en realidad, ninguna consecuencia, ¿no? Mirando, yo, yo, yo, lo importante aquí es ver, en realidad, que es el, el, lo más importante de esta reunión, de hecho, uh -huh. es la reunión del presidente chino con Lula después. Uh -huh. Ahí sí había política real. Uh -huh. Y lo demás era pura, digamos, puro teatro y... que Brasil se esfuerza mucho, le encanta el teatro al itamarachi brasileño, porque parece que Brasil es un protagonista, y que claro. recibe a la gente, y que logra ponerse, digamos, contra la guerra, pero todo muy inocuo, y, y en realidad estamos viviendo el fin del multilateralismo, y el espíritu de este G20, con Biden y con Lula, es un poco el último grito del cisne del multilateralismo, pero de esta reunión resulta el encuentro de Xi Jinping con Lula, por iniciativa de Xi Jinping, eh, a pretexto que estamos cumpliendo 50 años de relaciones con China popular, mm. Xi Jinping fue a Brasilia y hizo un encuentro en serio para discutir negocios, comercio, que es lo que le gusta, y geopolítica, mm. que es en realidad para ver Sí, sí. De mi punto de vista Xi Jinping fue presionar Lula para que se posicionara por el BRICS y no con los americanos para que no hiciera el juego de los americanos ¿No? y, en, y en contrapartida ofrece montones de oportunidades de negocio porque le interesa a, a Xi Jinping meter Brasil en la ruta de la seda y el Estado brasileño excita mucho no no no se compromete hace cosas pero no no no, no, no, no mete la pata en eso y yo creo que es esto lo que viene a hacer Xi Jinping no, todavía no se sabe de concreto hay montones de acuerdos de, de tecnología comerciales, de infraestructura uh -huh. pero esto hace parte lo más importante es, que es saber si Brasil se va va a tener el coraje de posicionarse por una cierta autonomía en relación a los americanos, eso todavía no sabemos, hay que ver eh, una, una cosa sobre esto, Plinio, una afirmación que hiciste al pasar que no puedo dejar este, de, de remarcar, la que dijiste, el fin del multilateralismo, vos estás planteando ¿Esto, de qué? Porque esto que estos años se desarrollaba, verdad el contrapeso a Estados Unidos y la Unión Europea con estos bloques impulsados por, por Rusia y por China, fundamentalmente. Eh, ¿Por qué decís el fin del multilateralismo? Porque yo creo que estamos asistiendo a una crisis estructural de lo que yo llamo globalización de los negocios. Uh -huh. ¿no? Estamos viviendo un capitalismo en crisis, con una tendencia a la baja de la tasa de lucro. y la respuesta del capital en los últimas décadas fue la expansión del mercado mundial, la globalización de los negocios impulsada por los americanos. Bueno, esto entró en crisis hace un tiempo, la crisis se agravó con la epidemia de COVID y después con las guerras, principalmente la guerra de Ucrania. la militarización de la moneda, esto encerró en, en un, un tiempo y estamos mm. en un momento de cambio, mm. que es lo que polariza un poco la, la lucha geopolítica y aún la lucha de clases mismo dentro de los países desarrollados. Y yo creo que eh, esta idea, de ahora vamos para un, un, un una especie de neomercantilismo, los americanos quieren liberalismo para los otros, proteccionismo para mí uh -huh. y esto rompe con la idea del multilateralismo y es en realidad la, la, la carta que tiene China, que tiene Brasil, que tienen los otros países, los americanos los invitan para participar de, del multilateralismo, estos países entran, pero resulta que a Estados Unidos no, no le conviene más este tipo de organización internacional, entonces yo creo que van a cambiar Es para esto que viene Trump y yo creo que por eso yo digo que es el canto del cisne, ¿no? Es el último canto del multilateralismo y queda muy claro en la figura de Biden. Que claro. Es el de esto es que es un, un anciano y es un gran honor ser, llegar a ser anciano, pero no un anciano sin vergüenza como sí. Biden, que, que, no lo, que está completamente decrépito, y que no, no habla para el futuro ¿no? sino que quiere revivir sí. un pasado que ya se fue no sí. es un pobre viejito tampoco bueno, sí. eh, otros temas eh, que nos sugerías acá muy importante que viene ahora que es este atentado que hubo el otro día que realmente fue una noticia que retumbó en todo el mundo no un atentado contra el Tribunal Federal Superior eh, que uno pensaba Eh, ¿A quién favorece, no? ¿A quién le favorecía esto? Si a, al agrandado Bolsonaro que está contento porque ganó Trump y entonces una cosa de estas le puede dar entusiasmo y tiene a Milei al lado o si lo puede perjudicar. Sí, es, es que Brasil siempre eh, hay novedades, no, es una gran novela. Entonces yo prometo que en la serie golpe de estado, tenemos ahora, un, parecía que se estaba encerrando la serie, la serie, pero hay una nueva temporada, sí. la temporada empieza en el comienzo de la semana pasada con el atentado de un de un loco, mm. ¿no? de un desequilibrado, que en realidad cometió un suicidio, pero fue un suicidio espectacular, mm. donde él metió una bomba en el Congreso Y, me, y trató de tirar una otra bomba en el Superior Tribunal Federal, pero resulta que es más loco que eh, digamos que un, que un guerrillero, que un sí. tipo con capacidad de hacer algún daño, porque no no compró dinamitas, no compró fuegos de artificios, entonces ah. hizo mucho ruido, al final se mató en público, sí. pero era un fanático es una víctima de la polarización fanática que hace la ultraderecha aquí no y entonces hay unos tipos que salen del aire le creen las cosas a bolsonaro y cometen barbaridades y esto perjudicó mucho la, la articulación que empezaba a ser bolsonaro y que ya la discutimos aquí de terminar con su inelegibilidad porque esto no fue quedó muy mal una cosa brasil es un país muy institucionalizado y muy encuadrado, muy conservador, quedó mal. Pero, pero empeoró al final de la semana. Porque al final de la semana resulta que la Policía Federal descubrió en el HD de un general el golpe, el plan del golpe. Es increíble cuando uno lo lee. porque hay, hay, está todo resumido, hay prioridades, planeamientos, eh, armas, con imágenes de los armas sí. para ver cómo iban a matar a Lula, a Alckmin, que es el vicepresidente, y a Alexandre de Moraes, que es el ministro del Supremo que hace ¿no? el combate frontal con los golpistas. Bueno, y, y este HD es una, es una pérola, porque dice todo, todas las articulaciones. Este es el general que articulaba las manifestaciones delante de los cuarteles que todos acompañaron con el ejército y con el gobierno. Y en esto estaba la alta cúpula de Bolsonaro, los generales reales, que no habían sido hasta el momento tocados, porque Mauro Sitch, que era el tipo que hacía la articulación personal de Bolsonaro, hizo una delación, entregó Los peces pequeños, pero protegió todos los pescados grandes. Sí. Bueno, resulta que ahora todos los pescados grandes aparecen. ¿Quién comandaba esto? Claro que era Bolsonaro, pero con la ayuda de Braga Neto, que fue su candidato a vice y que era ministro de la defensa, y de Augusto Heleno, que es un viejo eh, golpista que comandó tropa en Haití y sí. hizo brutalidades en Haití. Estos eran las cabezas. ¿No? y entonces se agarran los otros, ya están cuatro militares presos, el primer general preso, los otros eran tenientes coroneles y un policía, de la, de un policía federal también preso, pero esto yo creo que va a ser un golpe grande porque queda todo lo que ya se sabía, ahora queda documentado y como yo siempre insisto aquí, Brasil es un país muy serio y quiere todo muy documentado. Bueno, ahora está documentado. Entonces resta, Ángeles, saber si habrá fuerza para prender Ay. Bolsonaro, Braganeto, Augusto y Lenin. Y yo creo que esto va a iniciar un nuevo momento de la pelea fuertísima que hay aquí en Brasil y también la estamos discutiendo a años para ver cuál es el patrón de dominación aquí en Brasil, si se va a ser fu fuera del Estado de, de, de Derecho o todavía con un poquito de Estado de Derecho. Esta pelea que está latente hace tiempo, yo creo que ahora viene para una fase más decisiva. Luego observaremos para ver si, si mi análisis está correcto. Está ah, bien. Ahora, a mí me sorprendió, eh, a fines de la semana pasada se informó que en Argentina la justicia mandó detener... A bolsonaristas prófugos que estaban en Argentina por el asalto aquel, ¿no? Eh, habla de para quienes eh, Es para los que tienen sentencia firme en tribunales brasileños. Pero son una cantidad los que están en Argentina, más de 60 que pidieron eh, esta extradición, ¿no? Y justo fue ahí, porque hasta ahora el gobierno de Miley no le había hecho, no le había dado ninguna importancia al asunto, de alguna forma los protegió. pero ahora la justicia pidió la extradición que los manden para Brasil. Sí, yo también quedé sorprendido con esto, pero yo creo que esto muestra un poco la diferencia que hay entre gobierno y Estado. Sí, no, es cierto. Hay una vinculación muy fuerte del Estado brasileño con el Estado argentino en las últimas décadas y muy positiva en el sentido de sí. estrechar relaciones. Tal. Y yo creo que... por más reaccionario que sea el gobierno de ley, a lo mejor todavía no logró eh, cambiar la dinámica de funcionamiento del Estado. El hecho es que estos son los... no, hay um, ángeles, los pescados grandes, los tiburones, sí. ahora van, hay los pescados razonablemente grandes y hay los pescaditos. Los chiquitos, sí. Estos son todos los pescaditos chiqui, chicos, que son gente riquita, que fueron a jugar, de hacer uh -huh. golpe, sí. y que le dio uh -huh. mal, y que irán a la cárcel ahora. Sí. Exactamente. Eh, la verdad que, eh, como que cuesta un poco pensar en un nivel de, de, bueno, esto está a nivel judicial y de investigación, en la realidad nuestra de la región eh, Plinio, Que, que altos militares, bueno, estos tenían estos altos mandos, por lo que leemos, eh, formación de tropas especiales, ¿no? Los militares, sí. eh, que, que se haya llegado a, a trabajar en, en un plan de asesinato, así con lo que sería de conmoción a nivel internacional, esto, matar a Lula, eh, al vice, al, al, a una figura destacada de, de la Suprema Corte brasileña, era una jugada muy pesada, ¿no? Una más, sí totalmente pesada, una gente muy, lo que nos salva es que son muy burros y primitivos, <risa> esto es lo que nos salva un poquito, pero son aventureros, no uh -huh. tenían la luz verde ni de la burguesía brasileña ni del imperio americano para dar uh -huh. el golpe, pero siempre había la posibilidad de una aventura y yo uh -huh. decía eso a los compañeros aquí, ¿no? Eh, estemos atentos a la aventura porque se iban a, a matar alquimín imagínate cuánta gente menor tendría que morir en uh -huh. esto ¿no? uh -huh. y yo me siempre me me recuerdo de estos masacres que a veces la ultraderecha y los milicos hacen contra los dirigentes del pueblo ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces, pero el plan tenía el nombre de adaga verde amarilla uh -huh. ya empieza con el nombre, pésimo, ¿no? Y, y, y hacían planes, se iban a matar con envenenamiento, se iban a matar con operaciones militares, y, y había entonces fotos que sacan para decir las varias posibilidades, bazooka, metralleta, una cosa muy infantil, muy sí. ridícula, eh, porque en América Latina ya la gente tenía sí. un know-how de dar golpe mucho más, digamos, realista, sí, sí. este tipo de gente que es medio alucinada, pero peligrosa, ¿no? Pues el hecho de que sean alucinados no, no quiere decir que no sean peligrosos. Entonces, cuando uno agarra, uno queda sorprendido de ver el primitivismo, la falta de inteligencia y la burrice total, porque el tipo deletó los, los, los archivos, pero no deletó borró, la basura. Claro. Borró. No borró, no borró la, la basura. Entonces la Policía Federal va y descubre una mina de autoincriminación de todos ellos. Ahora llega la hora del póker donde hay que mostrar las cartas. Sí. La fuerza real. Porque el delito ya sabíamos que había hecho y ahora está todo Brasil sabe que ellos se hicieron. Ahora hay que ver si hay fuerzas, no, claro. Porque es una otra correlación de fuerza. Viene... Trump muy fuerte con el proyecto 2025, que para nosotros aquí de América Latina nos reserva un, un capítulo muy malo, y hay que ver cómo la burguesía trabaja con esta idea. ¿Es verdad que la mayoría de, de los integrantes del grupo son soldados de las fuerzas especiales? Lo que decíamos, sí, con formaciones eso es, oficiales. Es acá, eso, son sí. oficiales, ¿no? Son, son oficiales. Los niños de, negros. El que comandó es el general Mario Fernández, sí. que llegó a ser ministro interino de Lula. Trabajaba en el, en, la, en el ministerio de la Secretaría de la Presidencia, o sea, directamente con Lula. Claro. Y, y era jefe de un grupo de guerra informal y de contrainsurrección que se llama Kids Pretos, Kids Negros, Kids en inglés, porque son patriotas, ¿no? Eh, <risa> Entonces son niños negros, pero kids negros, oh, mira, es todo, si uno fuera a hacer eso, una no novela, no tendría capacidad de hacer una novela más ridícula. Sí, sí. no parece que fuera Claramente. cierto, te parece que fuera mentira. Parece mentira, parece mentira y de gente muy poco culta. Pero es pero como vos decís, son peligrosos igual, ¿no? Son, son, peligrosos, son peligrosos igual, peligrosos. Porque, porque tienen, son ultra anticomunistas y, sí. y no tienen ningún escrúpulo, ninguna ética sí. y, y en realidad son aventureros no están Qué en un peligroso. proyecto casi que personal sí. incluso creo que llegué a leer me pareció leer por ahí Plinio que algunos de ellos había estado participando en las coordinaciones de seguridad para la cumbre del G20 imagínate ¿no? Sí, para que veas cómo... Esto aquí es un... No, yo prometo yo que estamos en un proceso de regresión neocolonial, pero siempre me sorprende Hicieron un gran operativo de seguridad en la ciudad de Río. Un mm. teatro total, una pla, un despilfarro de plata total, total. no Las próximas semanas vamos a discutir cortes de gastos sociales. Sí, pero bueno. no se falta nada para hacer este teatro tonto. Bueno, y la seguridad de Lula... montones de autos, bueno, roban uno de los autos, Cierto, vos de los autos de la seguridad personal de Lula fue robado, bueno <risa> entonces es lo que tú dices no es un, y uno de estos uh, policiales involucrados, estaba en la seguridad del G20, o sea, uh -huh. un total alucinado, un en invierno. la mesa de seguridad, sí. Sí, sí bueno, tenemos que, ahora estamos llegando al mediodía, ¿viste el partido de anoche? ¿cómo lo, si lo viste? Mira, Tú sabes que yo no vi que estaba en el cumpleaños de un amigo que hizo sí. 93 años. ¿sí? Ah, Pero yo pregunté, ahí que había un, eh, un nieto, le dije, bueno, ¿y cómo está el partido? ¿Qué partido? Y es un tipo que le encanta el ah, deporte. ¿Y se acordó? Brasil Uruguay. Ah, están jugando Brasil Uruguay. Esto demuestra la crisis de las selecciones. Qué increíble. Claro, claro, Qué increíble. Claro. Tengo una hija que es fanática. Llegué sí. y le dije, hija, ¿cómo fue el partido? ¿Qué partido? Ah, no, o sea, no, no. No, el, el estadio está, el estadio estaba lejos de estar lleno no sí, había sí, mucha, mucha gente sí. cuando brasil jugaba con uruguay en los 70 en los 80 claro. para nadie estaba en la calle paraba el país entero para ver claro. ahora ya a nadie le importa porque el equipo está muy mal porque sí, la selección fue utilizada políticamente por la extrema derecha entonces verdad. todo esto hace un desinterés total lo que yo escuché es que brasil jugó muy mal Escuché por la radio cuando volviera. Creo que ha, mejor, ha mejorado respecto al principio, último, sí, ¿sí? sí, sí, ha mejorado. Uruguay sin se defendió muy que, bien, se defendió bien. Sin, sin duda el, el público va a ver que yo soy un fanático de futil, fútbol. Yo creo que mejoró mucho y continúa muy mal. Bueno, bueno, bueno. Yo que no sé nada de fútbol, qué mal carácter tiene Rafiña Eh, estaba enojado, enojado, estaba particularmente enojado ayer, pero es un inmenso jugador en sí, el Barcelona. Será, pero ¿no? Qué enojado, ayer siempre, estaba, estaba enojado. Las están muy apretadas. Pero pre Rafinha. prefiero a Rafinha que a Vinicius, ¿usted digo? Rafinha es el más progresista. Mira, vos estaba muy enojado. desde el punto de vista político, el, el mejorcito es él y Vinicius también se mete ahí en su lucha importante contra el racismo. Sí, ¿no? sí. Pero, pero lo que son Bueno. bueno, y el gol que lo hicieron fue de rebote ahí no, lo encontraron de casualidad, pero bueno, así tenía, tenía, estaba bien el empate. Un abrazo, Plinio. Un abrazo. Lo que me gusta de Hernán es que el espíritu uruguayo no le sale nunca. No chau, viste. Chao, chao, chao, chao, chao. Chao, hasta mañana. Chao.